La orquesta del Titanic no paraba de tocar Los de primera clase se ahogaban en el mar En lágrimas del pobre los ricos morirán Ellos son iguales para el dios del mar culto en las bodegas, nuestro amor clandestino será casi de piedra, piedras contra Sion y su barbarie eterna, la orquesta del Titanic no de tocar, los de primera clase se ahogaban en el ilu eta er